gram.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 larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentada que nunca va passar Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Reacción Y acá seguimos, como les comentábamos eh, el martes pasado, el 7 de mayo eh, se dio en las calles en simultáneo unos 500 piquetes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 Hoy estuvimos en el Triángulo Bernal, hay el límite entre Avellaneda y Quilmes, otros lugares que la Unión de Trabajables la Economía Popular tuvo presente con los reclamos, y la convocatoria fue dispar, digamos, hubo eh, de Avellaneda hubo bastantes claro. compañeros y compañeras, no tan así Quilmes, comparando con las últimas, con la última vez, eh, hubo una asamblea al final de la actividad, uh -huh. eh, tanto de los compañeros de Quilmes,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 que todo lo que se necesita, que hoy en día nos están mezquinando y nos están negando, eh, la, lo tenemos que volver a reconstruir en las calles. Otro no nos queda. Mm. Obviamente, aquí sigue miedo, muchos como muchos compañeros también bajaron los brazos y decían, bueno, pongo algo en casa o hacen... Terminan haciendo lo, lo, lo que ellos quieren, no el gobierno en sí individualizarnos y la verdad que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 tiene dos trabajos y la gente que alquila, ¿no? muchos compañeros que nos cobraron eh, su potenciar, uh -huh. que ahora lo, lo pasaron de, cambiaron de nombre, sí, pero no, la verdad que... Pero no las manias, ¿viste? Un... Cambian los no. nombres, pero no las manias, sí. No, es una vergüenza que... Bueno, efectivamente, como bien decía ahí la compañera, no se está llegando a fin de mes,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 De, de olvidarnos las banderas que tengamos, sino que seamos todos uno porque la verdad que, que ya está, el es momento de, de unirnos, tanto como organizaciones, vecinos, porque si no salimos todos a la calle no vamos a hacer nada, es así. Bueno, unirnos, qué palabrita, ¿eh?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 Sí, no no, no, no, no sé, no sé, primero porque no hay nadie ahí, claro. adentro, y los perros de mi Mila y... No te atiende adentro. nadie. No, no, no no te atiende nadie, no te atiende nadie. Eh, después, eh, la policía cortando la calle Maipú, que no, la, la gracia nos haya cortado, porque, por eso pudimos pasar. pegar dos cuadras, porque la verdad que los que han cortado... No solo,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 Alegría, alegría corazón. Ya FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito que no, que no mueren, muere, se multiplica. Se multiplica. Se multiplica.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 FGM Riachuelo, 100.9 FGM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 J, Apaga la tele y prende la radio de tu barrio.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 de derechos humanos de UTEP, nuestro coordinador nacional del movimiento popular Los Pibes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compás? Hola, acá te saluda Chani, Patricia y Alejandro Lucero. Oh, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, Olito, eh, no sé si estás escuchando ahí un poquito de lo que veníamos hablando, lo que fue en preparatorias, ¿no? Para el 9, eh, eh,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 Sí, y la verdad es que solo agradecimiento, ¿no? Bueno, y nosotros a sí. ustedes por el trabajo que sí, hacen, totalmente. porque nos sentimos acompañados, ¿no? Como dijiste vos, entre todas las organizaciones de base, nos vamos ayudando. Así que es, es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias Lila, ¿eh? Un abrazo grande bueno, a todos y bueno, gracias. después nos seguimos comunicando. Un beso grande. Bueno, gracias, gracias por el, chau, el laburo. Chao. Un abrazo grande. Bien, así pasó esta entrevista con Lila Wallman, de la Leisauro Ancibia. Eh, bueno, ya saben, están construyendo una casa, están saliendo de ese alquiler que los está ahorcando, donde viven 20 estudiantes de la escuela Ancibia, del Centro de Integración Social, porque son chicos en situación de calle. Y me parece que, bueno, haber conseguido esto, como dijo sí. Lila, corrieron, consiguieron un espacio, además consiguieron una hectárea afuera, que no, después Montón. me acordé que... en Eh, pero todavía no están poniendo en valor eso Porque esto es lo urgente, esto es lo necesario Seguro. Lo importante Y van a estar acá en el barrio de La Boca Así que para nosotros va a ser un placer Recibirlos y tenerlos tan cerca eh, Moni, ¿te parece? Escuchamos Soñé Otro Mundo de mano Chao y... Soñé Otro Mundo Tan lejos y tan cerca Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destino, soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que mi gato le decía... Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin paliza, soñé una faena que nunca sacaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Soñé otro mundo. trabajar, soñas tan fermar, pacífico soñé tú solas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Siempre toca llegar. Soñó otro mundo, tan lejos y tan cerca, lo no conseguí soñando, lo no conseguí luchando. Soñal despertar. Soñé otro mundo Soñé otro mundo Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón yelelelinle yelelelinle yelelelinle yelelelinle